Bueno, hoy se incomoda el día a nivel internacional, el día de diabetes, una enfermedad que realmente lo que la sufrimos tiene consecuencias a veces extremas, ¿no? Estamos en comunicación con el doctor Alberto Mazzuczelli, ¿qué tal doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, bueno, encantado para, y estar dispuesto para eh, estos temas que son realmente de mucha importancia en, en la comunidad de Alves y de todo el mundo, ¿no? ¿Qué es la diabetes, doctor? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza por eh, aumentar el, el, la glucosa o el azúcar en la sangre. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, coincide un aumento del azúcar o la glucosa en la sangre y con un aumento de la insulina. O sea, la diabetes tipo 2 tiene un doble componente, glucosa o azúcar elevada e insulina elevada. Cuando pasamos a la diabetes tipo 2, Uno ya es aquella donde el páncreas, que es el que encargado de liberar la insulina para incorporar el azúcar de la sangre dentro de él, nuestras células, no produce más insulina y al no producir más insulina aparece esto que se llama la diabetes tipo 1 o insulina dependiente que requiere justamente el uso de insulina todos los días para tratar de conservar y mantener esa glucosa elevada en sangre baja, por supuesto, en, en cifras dentro de la normalidad. Doctor, uno que es consciente de lo que usted está diciendo y a veces uno se escapa, de la, trata de escaparse de la realidad y, y metemos la pata ¿no? concretamente, usted conoce mi realidad, pero fundamentalmente el hecho de, eh, digamos, de no mantener un nivel de comida, gimnasia gimnasio, un poco lo que significa para tratar de controlar diabetes, ¿qué es lo que debe hacer una persona? No te escuché bien porque... ¿Qué es lo que, que debe bien? hacer una persona para tratar de controlar la diabetes cuando sea es insulino dependiente? Mira, eh, la, el programa nutricional que vos conocés sí. es para no solamente el diabético, es para todo tipo de persona que puede en el futuro desarrollar una enfermedad crónica, entre ellas diabetes, tipo 1 y tipo 2. La característica del programa nutricional... Eh, se trata eh, de no prohibir, sino recomendar lo que es justamente recomendable. Porque si prohibimos todo, tanto el diabético como cualquier persona que entra en el estilo de vida antiinflamatorio que nosotros es que propugnamos en forma permanente, se cansan. Y cuando se cansan, por ahí tiran todo al diablo. Y la idea es respetar en lo que más se pueda el consumo de ciertos hidratos de carbono o azúcares, que sean aquellos que se absorben o que entran muy lento, a la, eh, una velocidad lenta a la sangre de nuestro cuerpo. Todos aquellos que entran lentamente, por un lado, si estamos hablando de la diabetes tipo 2, van a producir un aumento muy leve de la glucosa en sangre. Y todos aquellos que usan o tienen, perdón, el diabetes tipo 1, el requerimiento de la insulina va a ser mucho menor si es que consumimos los hidratos de carbono recomendables. Para ello tendríamos que explicar cuáles son los recomendables y cuáles son los no recomendables, ¿no? Claro. Sí, digamos, el alimento que obviamente el diabético no los puede consumir, desgraciadamente. Doctor, y fundamentalmente la parte física, digamos, cubren una parte importante, lo que significa mantener los niveles de azúcar. Nosotros hablamos siempre del estilo de vida antiinflamatorio. El estilo de vida antiinflamatorio es justamente el que recomienda tres cosas para evitar desarrollar o controlar las enfermedades que ya padecemos. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Primero, la nutrición. El 80% tiene que ver con lo que nosotros comemos las cuatro comidas o, o tres comidas por día. El 15% la actividad física. En el caso de un diabético es esencial porque la actividad física hace descender los niveles de azúcar en sangre y descender el consumo o la utilización de la insulina para mantener controlado ese azúcar en sangre. Y por último, el 5%, que es poquito, ¿eh? pero tiene que ver con el estrés. Cuando eh, lamentablemente vivimos estresados, el estrés crónico produce una hormona, un aumento de una hormona que es muy conocida que se llama cortisol. Y bueno, todo el mundo ya sabe hoy que el corticoide es como utilizar una, un corticoide inyectable todos los días, lo cual nos hace aumentar notablemente ese estrés en azúcar en sangre y la insulina también, cuando es un diabético tipo 2. Cuando es un diabético tipo 1 no va a aumentar la insulina porque no tiene, ¿eh? mm. ¿está? Doctor, y digamos, una persona como, como, digamos, por lo general a veces mucha gente no sabe que es diabética a veces a través de un control, se ha implementado muchos controles que fundamentalmente en el cambio de la gente de Agadi y a partir de allí se da cuenta, o, digamos, se informa que ella es diabética. ¿Cuáles son los Bien. síntomas de un diabético? Bien, el problema está en que cuando aparecen los síntomas ya la diabetes está medio avanzada. El tema está en que, como decía anteriormente, Tratar de que todo el mundo viva dentro de lo que es el estilo de vida antiinflamatorio, que recién te nombré las porcent los porcentajes de los distintos ítems a tener en cuenta. La mayoría de las personas que empiezan después de una edad determinada a sentir algunos síntomas como decaimiento, falta de energía, apetito por los hidratos de carbono que no se corresponden, dormir mal, levantarse más cansado, etcétera, etcétera, decimos que esas personas están inflamadas. Algunos de ellos ya desarrolló la diabetes y otros no la desarrollaron. Cuando ya desarrollan la enfermedad, pueden aparecer unos síntomas como trastornos del sueño, la piel que cambia, el pelo que se cae, mucha sed, orinar mucho, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Ya cuando estamos ahí, digamos que es una enfermedad que ya ha pasado varios años en desarrollarse. Nosotros propongamos siempre algo que es muy sencillo vos lo sabés muy bien sí. es tratar de que no lleguen a enfermarse no solo de la diabetes sino de la enfermedad melliza que es la obesidad y por otro lado cualquier tipo de enfermedad crónica respetando el programa nutricional que nosotros ofrecemos que un 50% tiene que ver la comida y el otro 50% tiene que ver un grupo de grasas que se llaman ácidos grasos omega 3 con eso vamos a frenar lo que causa la enfermedad Crónica. ¿Qué es lo que causa la enfermedad crónica? La inflamación. Después de la inflamación viene lo que nosotros denominamos prediabetes o aumento de la resistencia a la insulina. Todavía no están en la enfermedad desarrollada. A los pocos años se puede ya estar en presencia de esta enfermedad que tanto daño provoca en las personas porque las complicaciones muy, son muy severas, ya que la gente, como no, prácticamente no tiene síntomas, y Eh, no hacen caso o hacen caso omiso del cuidado nutricional y no hacen actividad física, bueno, todo el mundo sabe que las complicaciones más eh, conocidas son las arterias que se tapan del corazón, la de los riñones, del cerebro, la de las piernas, dándonos todo tipo de patología que en muchísimos casos son irreversibles. Y eso hace que cualquier nación que tenga un exceso, de obesos y de diabéticos, indudablemente la erogación en relación a los costos de, de esas complicaciones son terriblemente importantes, ¿no? Eh, doctor, a vez me contás que la experiencia en otros países con respecto al tema de la persona que directamente no, no respeta lo que significa el tratamiento médico y va perdiendo el puntaje hasta un momento que no la atienden, en la parte pública concretamente, o no, o en la ciudad mm, también. No te entendí la primer parte. A una vez te contaste una experiencia de otros países, que cuando hay personas que obviamente ah. no cumplen con lo que significa el tratamiento Bien. y van directamente se, se echan al abandono hablando en criollo, eh la la parte digamos lo que hace la la salud pública o privada, sí. le van quitando puntos y no lo atienden. Bien, no nosotros, digo nosotros por hablar, hablo por mí. Eh todo eso lo que vos estás comentando, sé que ocurre pero a mí, en este país no, no, no de, cualquier otro manera, país, otro país. de cualquier manera lo que quiero decirte es que a mí me provoca mucha decepción. No solo decepción porque la gente sabiendo, porque el que prueba comer de una manera distinta, usar la actividad física para eso, etcétera, etcétera, cambian pero en pocos días notablemente los análisis de laboratorio, la sensación de bienestar, la falta de... La, eh, la eliminación de la fatiga, la pérdida del apetite, porque comen mucho menos. Bueno, todo ese tipo de cosas, con el tiempo, cuando empiezan a eh, traje de vivir nuevamente y volver a comer lo que comían antes, me provocan a mí unas ganas de no hablar más con nadie, porque digo, ¿para qué? Bueno, estamos luchando contra los, los molinos de viento, ¿no? Y eso es triste porque por ahí te encontrás cuando ya vienen con una patología que es irreversible y de hace desesperación. ...que tiene esa persona... ...para que le solucionen el problema... ...sabiendo que en ese caso que es irreversible... ...no lo podemos solucionar... ...a mí también, no solo que me decepciona... ...sino que me amarga... ...porque hablando en términos... ...digamos, de galvense... ...yo nací acá, conozco a todo el mundo... ...todo el mundo me conoce... ...y cuando hay algo que no puedo solucionar... ...realmente me provoca ansiedad... ...y un estado emocional que no me gusta para nada... ...y me embroma en forma crónica... ...porque, insisto... ...cuando nos conocemos todos... Todo el mundo quisiera que todo el mundo ande bien, y cuando pasa esto, eh, algo de, de, de angustia, de, de depresión, me provoca, ¿no? Doctor, agradecerle por el momento, nos vamos a convocar por otros temas con respecto al tema de salud. Gracias por ahora. No, muchas gracias por la nota, y bueno, muy buenas tardes. Ahí estuvo el doctor Alberto Bosicelli hablando de diabetes y otros temas más. algunos me tocan de cerca. <risa> Estoy medio eh, digamos, eh, un reconocimiento público. Dejé eh, hacer lo que venía haciendo con el doctor, ¿no? Es lo que cuando hablo en general también me toca de cerca lo que está diciendo. Y es problema de cada uno, ¿no? Tomar conciencia de cada uno, porque la diabetes es una enfermedad que te, no te causa dolores, pero te va comiendo por dentro. Así que aquellos que creen que no tienen diabetes, todo, ahí está nadie, eh pasa por ahí, no sé, hay un día determinado, así, la semana que viene sacamos a chica de Agadi, eh, cómo funciona eso, pasan por la mañana, hay que pagar un mínimo, yo soy socio de Agadi, hacerse socio, y entonces con una simple lastimadura en el dedo y una tirita, ahí te dicen cuánta azúcar tiene en la sangre, y si superas los 110, estás en riesgo.